en Radiocracia por el 106.1 y vamos a saludar al diputado radical Martín Berón Garay. Martín, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien. Eh, queríamos consultarte a partir del planteo que has hecho para que la Pampa inicie una, una demanda, un juicio para frenar la obra Portesuelo del Viento. ¿Cómo ves... Esta, el contexto político además, ¿no? porque en las últimas horas también ha habido nuevos encuentros entre la provincia de Mendoza y el presidente. ¿Qué análisis haces de lo que está pasando? Bueno, a ver, yo hace tiempo que vengo diciendo que la Pampa tiene que oponerse terminantemente a, a portezuelo del viento. No es algo, no es algo novedoso. Eh, sí, eh, que ahora, bueno, frente a esta noticia de que estaríamos próximos al comienzo del proceso de licitación, pues bien, eh, creo que hay que elevar el planteo y, y pedir, sí, acciones eh, judiciales. A ver, eh, yo creo que en definitiva la provincia tiene que solicitar que se suspenda el, el inicio de, de la construcción y que se detengan las ejecuciones que están en progreso de todas las represas y de todas las obras de regulación que estén emplazadas sobre alguno de los ríos interprovinciales que pertenecen a La Pampa, hasta tanto se conformen los organismos del Cuenca que sean los capaces de articular la gestión compartida de los recursos hídricos. ¿Qué hacemos con las represas y con las obras de regulación que actualmente están en operación? Bueno, mínimamente hay que requerir la realización de nuevas evaluaciones ambientales y que se permita la supervisión técnica de esa tarea por parte del Gobierno Nacional, pero también por parte de la provincia de La Pampa. Yendo al caso concreto de Portezuelo, que es una obra que todavía no se ha iniciado, bueno, insisto, esta novedad, estas noticias sobre el inminente proceso licitatorio deben motivar el inicio de acciones legales para detener el avance de, de esa obra. Que es una obra cuya construcción está prevista en el Tratado del Río Colorado, que firmó nuestra provincia junto al resto de las provincias condóminas y junto a, al Estado Nacional. El problema es que algunas pretenden un cumplimiento parcializado ese acuerdo, que es lo que no tiene que permitir La Pampa. Algunas, me refiero a Mendoza, por supuesto, y también a Río Negro, uh -huh. que mientras alientan algunas obras que son de su interés, están desconociendo o directamente rechazando otras. ¿Cuál? Por ejemplo, el trasvase del Río Negro al Colorado. Y también hay que entender eh, y esto va para muchos que, que he escuchado decirles, y de buena fe, no, pero eh, el Tratado del Colorado hay que respetarlo. Sí, pero la concreción de las obras que están previstas en el Tratado del Colorado, de ningún modo, Juan Pablo, de ningún modo pueden violar las pautas de manejo que están establecidas por la Constitución Nacional, que fue reformada en el año 1994, y que exigen que una administración compartida con el involucramiento, es decir, con la participación de todas las provincias condóminas, cuando hablamos de recursos naturales e interjurisdiccionales, como es el caso del de río Colorado. Este presupuesto constitucional, insisto, incorporado por la reforma de 1994, fue reafirmado por un conjunto de leyes nacionales de presupuestos mínimos, y por supuesto que está sustentado por los criterios que son aceptados en el orden internacional. Y es abiertamente ignorado por las autoridades mendocinas. Claro, y yo eh, siempre... te iba a decir Martín, eh, digamos, eh, hay una situación que en la constitución, las leyes parecen ser claras, pero mientras tanto uno tiene la sensación de que las autoridades mendocinas avanzan, haya lo que haya enfrente. En este caso de Portesuelo están anunciando que se licita hasta en octubre, le están poniendo fecha. Una barbaridad. una barbaridad este, El problema es que en Argentina hay una anarquía tremenda en lo que refiere a la administración de, de los recursos naturales y en particular de los recursos hídricos, donde las provincias que están aguas arriba están acostumbradas a hacer lo que les place, eh, por supuesto, desconociendo los derechos de los que estamos ubicados eh, aguas abajo. Hasta tanto esa situación no se corrija, La posición de nuestra provincia debe ser la de oponerse, insisto, al progreso de todas estas obras, de todas estas represas, de todas estas obras de regulación que se pretenden realizar aguas arriba porque son potencialmente peligrosas. Eh, ¿Qué es lo que dicen eh, con respecto a Portesuelo? No, pero eh, Coirco va a administrar eh, la represa. Bueno, Es esa sola instancia que por supuesto es incierta a la luz de la experiencia que tenemos con la provincia de, de Mendoza, es muchísimo menos de lo que exige la Constitución Nacional y de los derechos que le reconoce a la Pampa sobre sus ríos eh, interprovinciales. No alcanzo a entender por qué la demora en reclamar, la demora pampeana, en reclamar mayor participación y decisión en todas las autorizaciones administrativas que estén relacionadas con el aprovechamiento del río Colorado, incluidos, por supuesto, la realización de los, de los estudios de, de impacto ambiental que puedan derivarse de, de la construcción y del funcionamiento de, de Portesuelo del viento. Es decir, si uno ve que a esta altura ya le están desconociendo cantidad de atribuciones legales a la provincia de La Pampa, esto que vos señalabas de que anuncia por sí solos que en octubre dan comienzo al proceso de licitación. Bueno, eh, es, es obvio de que el progreso de las acciones lo único que va a hacer es, es agravar el cuadro, ¿sí? porque después este, cuando se empiecen a ver los, los perjuicios, con los hechos consumados para ser situaciones muy difíciles de, de revertir. ¿Qué es lo que nos ha sucedido con el Atuel? ¿Qué es lo que nos viene sucediendo con el desaguadero salado? Eh, a ver, <coughs> a veces me cuesta entender por qué son tan lentos reflejos. Yo, yo recuerdo que en el año 2009, año 2009 ya presenté un proyecto en la legislatura pidiéndole al gobierno de la provincia que dé instrucciones al fiscal de Estado para que promueva una acción de amparo ambiental por el río Desaguadero Salado Chailebú, que en ese momento ingresaba en la Pampa a razón de 3 metros cúbicos por segundo y tenía el doble de tenor salino de agua de más, es decir, no servía para nada ese agua, prácticamente. Para que tengan una idea, el atuel tiene un módulo de 32 metros cúbicos por segundo, y el colorado un módulo de 140 metros cúbicos por segundo. Pues bien, el salado ingresaba a razón de 3 metros cúbicos por segundo, año 2009. Siete años tardó el gobierno de la provincia en promover ese amparo. Lo promovió hace pocas semanas. ¿Sí? Por supuesto que siete años son una eternidad, digamos, porque eh, eh, progresan eh, los deterioros sociales, productivos, económicos, ambientales. Bueno, espero que en el caso de Portezuelo la provincia no sea tan lenta de reflejos ¿sí? y que haga lo que tiene que hacer frente a este, a este anuncio que es sumamente preocupante eh, Más allá de, de, lo, de lo que hace Mendoza y lo que, está, lo que tendría que hacer la Pampa eh, hay muchos gestos de acercamiento de, entre el gobierno nacional y Mendoza ¿Esto eh, te parece que eh, favorece la, la posición de Mendoza que va a seguir adelante con, con su política? No, fíjate que ayer... Eh, en, en la visita de Macri no se hizo ninguna referencia a, a Portezuelo. Y fíjate que eh, la semana pasada, el día martes, si mal no recuerdo, salió en La Nación una nota donde el Ministro de Ambiente de La Nación frenó eh, el avance de una represa en Santa Cruz... Eh, pidiendo participación directa en la evaluación de, de los estudios ambientales. Uh -huh. eh, digo, me parece que si, si se sostiene esa lógica, <coughs> vamos eh, en algún modo por, por buen camino. La lógica, digo, de no comprar esos paquetes cerrados que venden las provincias, sobre todo las provincias que están acostumbradas a usar del manejo de los recursos naturales este, y que entren de favorecer esos abusos y de favorecer los negocios que hay detrás de, de esos abusos, se toman licencias que son absolutamente excesivas, dibujan los estudios ambientales, ya, porque eh, a ver, todos sabemos cómo trabajan muchas de las consultoras que contratan. Dicen lo que el cliente les pide que digan. Y el cliente, tratándose de Portezuelo del Viento y los estudios de impacto ambiental que, que pretende llevar adelante Mendoza, es Mendoza. Quien paga esos estudios es Mendoza. Entonces, la Pampa tiene que ponerse firme, muy firme, y exigir, no solo respecto de Portezuelo, sino respecto de toda represa y Toda obra de regulación que pretenda construirse Aguas arriba, una participación directa y una injerencia decisiva en todas las decisiones este, que tengan que ver este, con ríos interprovinciales. Pierre Martín, es un tema que más vale vamos a seguir. Eh, agradecemos el contacto. Buen día, gracias a ustedes. Martín Verón Garay es diputado radical y. Pidió, esta vez formalmente, concretamente, que La Pampa haga una demanda para ponerle freno a esta idea mendocina de seguir adelante con la obra Portesuelo del Viento. ¿Estás al tanto? Estás escuchando Radio Carmés 106.1.